Primer libro de Crónicas, capítulo 4: Los hijos de Judá, f a r e s Esrom, Carmi, Ur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, engendró a Jaad, y Jaad engendró a Aumai y a Laad. Estas son las familias de los s o r a t i t a s Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Ase Lelponi. Penuel fue padre de Gedor y e s e r padre de Uza. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belém. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nahara. Y Nahara dio a luz a Aasum, Efer, Temeni y Astari. Estos fueron los hijos de Nahara. Los hijos de Ela. Cered, Jezoar y e d n a n c o s engendró a Anub y Sobeba y la familia de a h h a r g e l hijo de a r u m y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: Por cuánto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. k e l u b hermano de s u á engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a b e d r a f a a Pasea y a Teina, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de s e n a z Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel, a t a d Y Meonotai, el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de c a r i s i m porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de j e f o n e Irú, Ela, Naam. E hijo de Ela fue s e n a t Los hijos de j a a l e l e l Sif, s i f a Tirías y Azareel. Y los hijos de Edras, Jeter, Mereb, e f e r y j a l ó n También engendró a María, a Simai y a i v n a padre de Estemoa. Y su mujer, Jeudaya, dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de s o c o y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila, Garmita, y este Moa, m a a c a r t e o Los hijos de Simón, Amnón, Rina, Ben-Anán y Tilón. Y los hijos de Isi, s o e t y b e n s o e t Los hijos de Sela, hijo de Judá, Er, padre de Leca, y Laada, h padre de m a r e s a Y las familias de los que trabajaban lino en Bet-Azbea. Y Joasim y los varones de Coseba, Joas y s a r a f los cuales dominaron a Moab y volvieron a Lehem según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados, moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Los hijos de Simeón, Nemuel, j a m í n Harib, Sera, Saúl y Salum su hijo. Misam su hijo y Misma su hijo. Los hijos de Misma, Amuel su hijo, s a c u r su hijo y Simei su hijo. Los hijos de Simei fueron dieciséis y seis hijas. Pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en b e r s e b a Molada, Asarzual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, o r m a s i c a g Bet Marcabot, Asarzuzim, Betvirai y Zaharaim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Y sus aldeas fueron Etam, Ain, r i m o n Toquén y Asam, cinco pueblos. Y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y m e s o b a b h a m l e c Josías, hijo de a r m a c í a s Joel, Jeú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel. Elioenai, Jaacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaya, y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alom, Hijo de Gedaías, hijo de s i m r i hijo de Semaías. Estos, por sus nombres, son los principales entre sus familias. Y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada. porque los de c a m la habitaban antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy. Y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo quinientos hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, Llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Rephaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de a m a l e k y habitaron allí hasta hoy.